Hace 500 años, el profeta Michel de Notre-Dame, más conocido como Nostradamus... ...dejó escrito aquí, en estas mismas centurias, que el fin del mundo se iba a producir... ...en el mismo instante que ahora mismo estamos viviendo, en la primera franja del siglo XXI. Es muy curioso observar que profecías de otras culturas mucho más remotas... ...dejaron por escrito en sus calendarios esa misma coincidencia, ese mismo tiempo. ¿Por qué? Hoy en día los científicos, los sociólogos... ...apuntan sus miras hacia un proyecto ultrasecreto... ...mucho más siniestro que todas estas profecías. Hablan de un experimento que ya lleva diez años funcionando... ...en algún lugar remoto de Alaska. Ese proyecto que íbamos a conocer en cuarto milenio... ...se llama HARP. Tornados, terremotos, huracanes, inundaciones, sequías... De un tiempo a esta parte, los desastres naturales han ido acaparando más y más espacio en las noticias. A lo largo de los últimos años, hemos asistido atónitos a las más espantosas tragedias. Y no podemos evitar preguntarnos qué es lo que está sucediendo. ¿El clima se está volviendo loco o hay algo más? El cambio climático como tal... ...es una variación atmosférica a nivel global... ...es un cambio global... ...que tiene eh, normalmente en la historia del clima... ...tiene una escala pues, secular de, de muchos siglos... ...¿qué hemos estado observando en los últimos 150 años?... ...que ese cambio se ha producido... ...y en especial el calentamiento de la atmósfera, del planeta... ...se ha producido con una celeridad mmm, desconocida hasta el momento. Pero esta extraña etapa de agitación... ...va más allá del cambio climático... La actividad sísmica en todo el planeta parece haberse disparado. Terremotos y tsunamis dejan cada año un reguero de víctimas, y los expertos se afanan por encontrar nuevas formas de predecir estas catástrofes. Algunas parecen casi paranormales. Con el tsunami murieron poquísimos animales. Los pocos que murieron estaban todos en, en cautividad. De alguna forma detectaron por vibraciones, por lo que fuera y huyeron. Huyeron tranquilamente. Hubo un pueblo ...que al huir los animales se fueron con ellos... ...para que no se les escaparan y no se murió nadie". Sin embargo, parece haber factores... ...que los científicos no han tenido en cuenta. En la antigua China, Sun Tzu... ...el más grande estratega que vieron los siglos... ...ya advertía en sus obras que la victoria militar... ...dependía en gran medida de saber aprovechar los elementos. Es posible que en la actualidad... ...los militares hayan decidido... ...no estar en manos de las incidencias del tiempo... ...sino modificarlas a su favor. ...en la mente de todo buen militar debe, debe estar muy presente... ...el intentar que el clima, el tiempo, las situaciones atmosféricas... ...puedan convertirse en un arma más. Eh, los, los militares ya lo han intentado en otras ocasiones... ...no utilizando los, los medios atmosféricos porque no es posible... ...pero sí aprovechando alguna situación meteorológica o climática... Eh, ...favorable. El día de, el desembarco de Normandía se retrasó 24 horas... ...precisamente porque los meteorólogos aliados... Eh, ...pronosticaron el paso de un sistema frontal... Y los generales Eisenhower decidió retener 24 horas el ataque para después eh, entrar en acción. Existe un documento interno de la Fuerza Aérea Estadounidense que sentencia lo siguiente. La modificación del clima formará parte de la seguridad doméstica e internacional y podría ser realizada unilateralmente. Puede ser utilizada ofensiva o defensivamente, o para propósitos disuasivos la habilidad de generar precipitaciones, nieblas, tormentas... o modificar el espacio exterior, o la producción de climas artificiales. Todo constituye parte de un conjunto de tecnologías... que pueden incrementar el conocimiento tecnológico, la riqueza y el poder de Estados Unidos... o degradar el de sus adversarios. Hay quienes creen que el medio para lograr todo esto ya existe. Se trata de una iniciativa siniestra que lleva años dando que hablar en círculos de iniciados el proyecto Harp. Este proyecto es una forma de manipular no solamente el clima sino la mente de las personas y de provocar como objetivo o como efecto colateral toda una serie de trastornos geofísicos en la tierra no es cuestión de unos cuantos locos o conspiranoicos que hayan hecho esta denuncia. Desde 1992 La instalación HARP viene funcionando en Alaska como un programa de investigación científica y académica. No obstante, ecologistas, meteorólogos y activistas denuncian que en realidad se trata de una nueva generación de armas concebidas para la manipulación del clima, de las comunicaciones y de los sistemas eléctricos. Un sistema complejo y desconocido que serviría para facilitar el control remoto de regiones enteras del planeta. En el año 2000... Dos, 90 diputados de la Duma, parlamento ruso, presentaron una denuncia ante la ONU y ante otra serie de organismos internacionales referente a Harp, prohibiendo la utilización, proponiendo que se prohibiese la utilización de todo tipo ...de sistemas que pudiesen ser utilizados como armas geofísicas... ...es decir, armas capaces de cambiar las condiciones geológicas y atmosféricas de la Tierra. Puede parecer que estemos hablando de algo propio de la ciencia ficción... ...pero HAARP es muy real. Su ubicación puede ser localizada a través de Internet... ...gracias a las imágenes de satélite. Radioaficionados de todo el mundo han podido localizar en sus receptores las emisiones de las más de 180 antenas con las que cuenta el complejo. Este es su sonido. Sí, sí, sí. No, no, no, no. Sea un fenómeno natural o fruto de la codicia del ser humano, resulta especialmente intrigante comprobar que el cambio climático que estamos viviendo ya fue profetizado por los antiguos quienes lo ubicaban con toda precisión como algo que habría de acontecer en nuestros tiempos con consecuencias que afectarían a toda la especie humana textos milenarios escritos en diversas lenguas ya anunciaban un periodo de rebelión de la tierra contra sus moradores habremos llegado ya a ese umbral desde los indígenas de norteamérica por ejemplo hasta los mayas o los incas pasando por los veras hindúes y tantas otras tradiciones proféticas, todas, incluidas las bíblicas que hablan del día de Yahvé, todas se ponen de acuerdo en que llegará un momento trascendental para la Tierra en el cual se darán toda una serie de condiciones. Y lo increíble es que muchas de esas condiciones se están manifestando ante nuestros ojos, algunas ya hace tiempo y otras en los últimos años, de una forma trímitas. Tiempo del Armagedón. Fin de nuestra era la gran Hecatombe. ¿Por qué tantos viejos sabios y profetas ubicaron una gran catástrofe climática en los años venideros porque sus cálculos apuntaban siempre hacia esta primera década del siglo 21 con agoreros profetas o sin ellos se crea o no en armas colosales capaces de controlar lo que ocurre en nuestra atmósfera Lo único de lo que podemos estar seguros respecto al cambio climático es que el futuro, ahora más que nunca, está en nuestras propias manos. De nosotros depende entenderlo y reaccionar para seguir disfrutando de este maravilloso planeta azul. Seguro que aún estamos a tiempo. Dicen los expertos que más o menos sobre los 7 megahercios en una emisora de onda corta como esta, como pueden tener muchos radioaficionados de este país, se puede acceder a las extrañas y enigmáticas emisiones de Hart. Me gustaría, vamos a ver si tenemos suerte, que escuchasen muy atentamente. Números, dígitos, coordenadas, órdenes precisas, para qué, de quién y por qué. Y, sobre todo, ¿por qué hay esa corriente en Internet que asegura que todo esto obedece a un proyecto UltraSecret, cuyo objetivo absolutamente extraño es manipular el clima? ¿Por qué dicen que HAARP emite esas voces para que algunas antenas se pongan en marcha y se dispersen tormentas, vientos sacudan a lugares no previstos, fantasía, ciencia ficción, exageración, conspiración...? Lo cierto y verdad es que las personas científicas y rotundas empiezan ya a alarmarse con este tipo de extraños experimentos. Tenemos con nosotros a un buen amigo, José Manuel Jiménez Ferrer. Él hizo su tesis doctoral, es geógrafo, sobre riesgos de inundaciones y otros aspectos que tocan al asunto del cambio climático, tan de moda, desgraciadamente. José Manuel, buenas noches. Hola, oh, buenas noches, Iker. Oye, por cierto, ¿a ti cómo te suena todo esto de harp? ¿Exageración? ¿O es probable que Estados Unidos y otras potencias estén interesadas en manipular el clima desde hace mucho tiempo? Es lo que ya comentamos una vez, a mí me parece terrible, terrible y, y creo firmemente en ello. O sea, los veo muy capaces de estar experimentando en tratar de modificar el clima desde un aspecto totalmente antropogénico y con intereses muy determinados. O sea que Harp no sería tanto una leyenda generada por internautas ociosos, sino que puede haber una base absolutamente real. Sí, sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí, para mí sí. Palabras interesantes. José Manuel, por cierto, lo que está pasando ahora en el mundo es increíble, las imágenes que estamos viendo son asombrosas y aterradoras, tornados, tsunamis, terremotos, o está pasando todo ahora, y como dice la profecía, estamos en los tiempos finales, que yo no creo en eso, pero quizá, quién sabe, o es que tenemos más información y somos más conscientes. Exacto, y que eres justo lo que comentas. Es decir, no es que estemos asistiendo a un ciclo en el que esté ocurriendo todo mucho más de lo que pasaba antes, sino que realmente estamos mucho más y mejor informados. Es decir, que nos bombardeen cada día, y bombardeen en el buen sentido de la palabra, con imágenes tan dramáticas como las que podemos observar, es algo consubstancial a nuestra de la información y es algo que lo que debe hacernos es concienciarnos sobre el problema, sobre lo que está pasando, pero no debemos achacarlo todo a un proceso climático. Es decir, la causa es climática, pero los efectos son humanos. Decíamos antes, la Tierra se vuelve hostil. ¿Qué está ocurriendo? Algunos hablan del mensaje de Gaia, la madre Tierra no aguanta más. Está harta de este ser humano que no comprende sus normas, que no respeta sus códigos. Pero esto ocurría también en la antigüedad, estos fenómenos que hoy no suenan tan raros, términos nuevos, ¿no? Eh, tsunami, por ejemplo, nadie sabíamos sí. prácticamente lo que era. Ahora ya es algo habitual, pero antes ocurre, hace miles sí, sí. de años pasaba exactamente igual. Sí, sí, miles, cientos, incluso hace, por ejemplo, hablando a la escala de este siglo, por ejemplo... Eh, ...en los años 30 en China vieron inundaciones, han habido inundaciones devastadoras... ...que se han llevado la vida de más de 3 millones de personas... ...es decir, y prácticamente cíclicamente cada 10, 15 años... ...tenemos este tipo de sucesos pero con estos efectos devastadores... ...anualmente ocurren todos los años con decenas, cientos y miles de muertos... ...en el sudeste asiático, en Centroamérica, es decir, si hacemos un cómputo global... ...lo que son las pérdidas de vidas por fenómenos naturales extremos... ...es algo que a nuestro clima, el problema es ese, las pérdidas de vidas... Es decir, Que se manifieste el fenómeno climático es normal dentro de la variedad climática de nuestro planeta. Las pérdidas humanas es lo que no debería ser tan normal. La exposición, la vulnerabilidad de nuestras sociedades, de gran parte de ellas, a esos fenómenos es para mí lo preocupante. Por lo tanto, José Manuel, algo estamos haciendo mal. La gente hoy en día tiene un concepto, está muy pendiente del tiempo. Está con un ojo observando las alturas diciendo qué va a ocurrir. En España pasarán estas cosas, en Cataluña ha habido fenómenos... ...que no se conocían prácticamente... ...esos tornados, esa especie de tifones asombrosos... ...increíbles, extraños... ...realmente todo esto parece paranormal... ...aunque tengo una explicación lógica... que ...hemos querido salir a la calle, cuarto milenio... ...nunca abandona la voz de las personas... ...normales y corrientes que tienen que dar su opinión... ...su apoyo a un tema... ...o su descrédito a otro... ...en el tiempo las cosas, la verdad hay que decir... ...están muy unificadas... ...todo el mundo observa con temor... ...con expectación lo que está ocurriendo... ...y cada uno lo ve desde su punto de vista... Es natural, parte natural y parte uh, hecho por la, los humanos. Pues yo creo que el hombre algo sí que tiene que ver porque la forma que está tratando el planeta pues está interviniendo en lo que es el cambio climático. Yo creo que sí que está cambiando, está llegando el frío bastante más tarde y, y llega muy de repente. Pues si llenamos la atmósfera de humo y sobrecalentamos el planeta, pues es difícil que no sea culpa nuestra, ¿no? A lo mejor estamos exagerando un poquito la noche en algunos momentos, ¿no? Pues llevamos un siglo machacando el, el continente y bueno, pues parece que, que ya hay consecuencias, ¿no? Y hace años pues se eh, nevaba más y hacía más frío en invierno y desde hace como cuatro o cinco años eh, los inviernos son bastante suaves. Que tengamos un poco de cuidado todos. No es por lo tanto casualidad el hecho de que en Estados Unidos el canal que más haya incrementado su audiencia sea precisamente el de las noticias del tiempo. El mundo anda crispado, los elementos andan revueltos, sin duda alguna. Pero, José Manuel, tú trabajando en la Universidad de Alicante hiciste experimentos asombrosos, concretos, que la gente va a entender muy bien, y es que en nuestro propio campo, en el mundo de, del ámbito rural, se ha venido manipulando el clima, no a nivel de HAARP, no a nivel... Mmm, ...macroclimático, digámoslo así, sino en pequeña escala... ...pero experimentos sorprendentes que yo creo que son ilegales... ...pero que se siguen haciendo, ¿no? Sí, sí, para que veamos lo que es la escala del problema... ...es decir, nosotros hemos podido constatar... ...cómo desde el propio campo, desde el propio agro... ...en aras de un beneficio económico, pues bastante evidente... ...es decir, a todos nos gusta meternos en la boca... ...comernos unos tomates perfectos, redonditos... ...muy bonitos y brillantes... ...pues en el sureste peninsular, en Alicante... ...la lluvia tan necesitada, a veces a muchos cultivos... ...in situ molesta, es decir... Que la gota de agua caiga encima del tomate, de la uva, estropea el aspecto del fruto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que necesita es irrigación. Entonces, claro, esa precipitación molesta. Entonces se ha llegado a constatar experimentos, bombardear las nubes con bromuro de metilo, sí, las nubes con bromuro de metilo, avionetas que sobrevolaban sospechosamente cuando se iba a formar una tormenta por el campo de Alicante, el medio Vinalopó, estamos volviendo zonas muy productivas en ese tipo de agriculturas de vanguardia. Pues han trabajado en eso, en tratar de evitar que cayera ese agua que tanto necesitaba. Y eso está totalmente constatado, no por mí, sino por gente que ha trabajado muy directamente en la materia incluso, vamos, hay fotografías de ello He de confesarte, José Manuel, que yo pensaba que lo de las avionetas fantasmas que alejaban las tormentas uh -huh. era una completa leyenda urbana y sin embargo es absolutamente real sí, sí. creo que en Soria incluso llegó a haber denuncias concretas uh -huh. eh, por este tipo de, de extraños aviadores que evitaban una lluvia tan necesaria por lo, por lo tanto se está manipulando sí. a la naturaleza en esa escala muy local, avionetas e incluso cohetes de mano como el que podemos tener en la feria, pero claro, la carcasa, el contenido de la carcasa no es una pólvora para generar un efecto bonito, sino realmente un efecto terrible para nosotros porque lo que necesitamos es agua Amigos del Cuarto Milenio, vamos a hacer un viaje un viaje a través de la red un viaje que ha sido truncado extrañamente y me explico hemos buscado la ubicación exacta donde se encuentran las antenas del proyecto HAARP ese supuesto, repito, proyecto ultra que querría manipular el clima y que para muchos conspiranoicos quizá estaría afectando en demasía ...y provocando todo lo que está pasando en estos últimos años. Bueno, pues hemos acudido a través de un mapeado satelital de todo el mundo... ...al lugar exacto en Gakona, Alaska, donde están estas antenas. La sorpresa, se lo aseguro, ha sido mayúscula. Durante el proceso de documentación para este programa... ...hemos descubierto un hecho cuando menos inquietante. Estábamos buscando imágenes de satélite de la instalación HAARP y de hecho existen, aquí podemos apreciar perfectamente que eh, se puede ver en internet como eh, el complejo de antenas est está ubicado al sur de la localidad de Gacona. Lo que hemos descubierto ha sido que unos kilómetros al norte existe una zona rectangular de color negro completamente censurada que ha sido suprimida de las imágenes del satélite posiblemente por albergar algún tipo de instalación militar, de instalación de alto secreto. Solamente podemos suponer que, dada la cercanía, esta instalación tenga algo que ver con el Herp. Es algo que seguiremos investigando. Esperemos, por nuestro bien, como humanidad global, que esto sea eso, cospiranoia, ficción, exageración y no rotunda realidad. José Manuel Jiménez Ferrer, muchísimas gracias por tu visita a Cuarto Milenio. A vuestra exposición, y que era un placer. Y ahora, si les parece, nos adentramos aún más en el mundo de la tecnología. Agustín Ruiz de Aguirre, director técnico de la SER, nos va a contar lo importante que son las emisiones de HAARP. En la banda de frecuencias esta que me estáis indicando, de 2 a 10 MHz, las emisoras más potentes, es onda corta, esto ya corresponde a onda corta, las emisoras más potentes de las que bueno, se publican en las listas de la HFCC, corresponden a unas emisoras ucranianas de mil kilovatios, es decir, que estaríamos hablando de 3.600 veces más de potencia, de emisión. En España, por bueno, centrarnos un poco en nuestro país, de onda corta, El servicio es eh, única y exclusivamente eh, estatal, corresponde a emisoras de radio nacional, cuya potencia máxima está en torno a los 350 kW, Por consiguiente estaríamos hablando de 10.000 10 veces más que la emisora española.